Contamos con David Vara en el control de sonido, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y el equipo habitual del unicornio. Y, por supuesto, salpicaremos el programa con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil. v i c o s hay pauses. Buenas noches a todos, buenas noches. Manuel Bailina. Hola, buenas noches. Otra edición del Unicornio, aquí, delante mío. Ay, con el、espera. delante tuyo. Delante. Fíjate, fíjate.、A、delante. Ver, delante de. Bien. Y, bien.、Eh, toma ya. No, y al final un, lo aprenderás. Sí, sí, sí. Y en una fecha particular, ¿no? Hoy, a pesar de que habrá repetición raquete multidifusión el domingo, hoy es 5 del 5 del 11. Del 11, que eso es. Dobles parejas. Dobles parejas. Vale. O, o duples. Pues toma, full. <risa> de Estambul. De Estambul. <risa> Pues estamos en este mesecito, bonito mesecito de las flores, muy apreciado en especial por mi rinitis alérgica, de, la estoy estrenando este año para todas mis primaveras. Bienvenidos al mundo del antihistamínico, que te deja con una actitud permanente de, diría, de, de Melanie Griffith. Al despertarse y desayunar un rebujito. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy no hablamos de Melanie Griffith, hablamos de una. de, de otra actriz. Una, una estupenda actriz. Además, además. Profesional de doblaje, pero ante todo actriz. Amparo Bravo. El antistamínico, perdón. Buenas noches a todos. Amparo Bravo. Buenas noches, Amparo. Muchas gracias por pegarte el paseito hasta la ciudad de la c e r á m i c a Gracias a vosotros. Tienes aquí esta cajita de antistamínicos. Por si quieres alguno, pues vamos, vamos picoteando. Casi que no, ¿eh? Yo casi que no. Y no h a b í a i s coincidido nunca con Manolo en, en, en estudios, es, no, es curioso. Fíjate que es raro porque este, esta profesión es bastante pequeña, pero, sí, sí. pero no. Y entre no, sincronía, no, no. Telson, ¿no? ¿Ves ¿no? digital? No, no, no, no. no, no.、Si、Parece esto... un partido de tenis, No, no.、Claro. No. Eh, <risa> no. Bueno, pues vamos con Nuestro nuestro partido、eh, habitual con compañeras, compañeros. Y para poner、eh, primero a nuestros oyentes sobre la pista, si no, que acudan a www.ww.wldoblaje.com, que ahí está prácticamente ¿no? casi todo, casi, casi, casi todo, todo、sí. lo que hemos hecho, y ya están incluyendo campos nuevos, como、eh, de qué color era la, la ropa que llevábamos ese día cuando fuimos al estudio, <risa> qué desayunamos, pero, pero bueno, son datos que, que, que a, los, a los seguidores del doblaje les, les evidentemente les interesan.、Bien. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y, y bueno, ¿qué estás ahora en la actualidad? ¿Algún personaje así que te puedan ubicar los oyentes o p a s a d o, o pasado? Pues ahora mismo me pueden ubicar, pues, por u e s p ejemplo, en la serie de Dexter,、uh -huh. en la que interpreto a Debra Morgan. Sí. O me pueden ubicar en.、Eh, si alguien ha visto Hijos de la Anarquía. Sí, seguro, seguro que sí. En el personaje de、eh, Gemma. a、uh、j -huh. O. Esto nos pasa a todos, ya sí, sé sí, que todos lo, lo, lo sé, vamos lo diciendo cada、sí, sí, sí, vez、sí. que hacemos un programa. Es que y es Dime es qué es estás、cierto. haciendo. Y empiezas el disco duro y se queda en blanco. Sí, sí. Pero es, eso también son daños colaterales de esto de, de, de trabajar en banda. ¿eh? Que、sí, u、sí, no t r a b a j a Y que parte, haces tantísimas、tal. cosas a la sí, vez sí, sí, en una、sí. misma semana que no tienes ya claro en cuántas series sí, sí, has sí. estado en esa semana. Yo ahora, en mi caso, solamente ubico el trabajo que hice. Si estuvo nuestro amigo Cerezo en la sala. Porque entonces <risa> lo relaciono y digo, ah, sí, estuvo, estuvo ahí. Que es un tipo、eh, fenomenal. Un abrazo, Cerezo, desde aquí. Porque, sí, yo también. Yo、cerebro. soy su primer admirador. El, el otro día en la sala, pues, ¿sabes?、Ah, después hablaremos de, de, los, de, de la ingeniería de los atriles. Sí. Y, y pues yo tenía que colocar la hoja y no tenía chincheta. Y en la penumbra de la sala se me ocurrió, ya que este hombre. Se trae hasta su, su, sillita, su sillita, por si no hay sí, espacio. Sí, y, sí, es un oyente, vamos. y me dio un c o ñ o y le dije: c e l e s o no tendrás una chincheta. Y me miró sorprendido de que le preguntase eso, que dudase. Por supuesto que sí. Siempre que vengo a un estudio de doblaje, <risa> traigo mi chincheta. Abrió la cartera, sacó su chinchetita azul, la me、preso. la dio. Yo trabajé con su chincheta y después se la devolví, evidentemente. Y la guardo y dije: Esta no la pierdo. <risa> Eso es admiración sí, que tiene、sí. por ti. Sí, no, no, no, no, por todos, por、oh, todos, por、no. todos. Tiene admiración por todos nosotros. Y, y nosotros por él. <risa> bueno, pues、eh, vamos a dar un saltito entonces a. a A en, el los, a, en el tiempo, en el tiempo. A los, a los inicios, pero los inicios de los inicios, no los inicios simplemente de doblaje, sino los inicios de. Como actriz. Sí, de pasión artística, vocación, cuando empiezan a decir en tu casa, ay, ay, ay, la niña. Hay la, la, la niña que se me t u r c e efectivamente. A mi padre se le, se le torció mucho porque no quería que yo fuera artista y.、Mm -hmm. Y, pero es que nací así. Entonces empecé cantando con ¿Sí? 15, 16 años、uh -huh. y ya formé mi primer grupo. ¿Sí? Después, años más tarde, pues un amigo me dijo: Oye, hay unas audiciones para un. un... Teatro musical.、Sí. Bueno, a, a todo esto estuve estudiando danza, danza、uh -huh. clásica, danza contemporánea. Todo esto siempre hablamos antes de tocar el doblaje. Antes de tocar sí, el doblaje. Bien, bien. y e n t o n c e s p u、pues, e、eh, s entre que cantaba y bailaba, me presenté a unas audiciones para un teatro musical.、Uh -huh. Y me cogieron y entonces descubrí que también podía ser actriz. Ajá.、Uh -huh. A partir de aquel musical en el que tuve que interpretar, no era, no era una ópera, era teatro musical,、sí. tenía que interpretar a un personaje y descubrí que me gustaba muchísimo. Y entonces empecé a aprender arte dramático en escuelas privadas.、Uh -huh. Y lo fui compaginando y de ahí hice audiciones para otro musical que se、sí. llamó Snoopy. También me、uh -huh. cogieron hice la, la, una de las protagonistas, que era Lucy. ¿En Snoopy trabajó Snoopy. por casualidad también Pilarín Coronado? No, Pilarín Coronado trabajó en Runaways, que fue、ah, la primera comedia sí, musical sí, sí, sí. que yo hice.、Ah, Coincidí mira, mira. con Pilarín Coronado,、ah, vale, estábamos vale. en el mismo c a m e r i n o las dos. <risas> Pero bueno, v a y a v e o Y has sí, sobrevivido. Sí. ¿Cómo? Pero no sabes sí, sí, qué broncas sí, sí. teníamos. O sea, <risa> <risa> pero constantemente estábamos enfadadas. ¿Que、no、me que ¿Pero por ¿Qué te lo、no、q u g e s ¿Qué te lo coges? ¿Qué te lo coges? Siempre salíamos cabreadísimas、sí, las、sí. dos a escena. Una persona sí, sí. como Pilarín discreta.、Y、estaba donde Flavia las haya. Zarzo,、uh -huh. estaba Susana Uribarri. Ya.、Uh -huh. Sí. Y, Bueno, y, con, y esa fue mi primera obra musical. Susan Uribarri que tuvo su. Susan su, Uribarri. Sí, pero que tuvo su, su fase de. Susan Barry. Sí, sí, tuvo tu, tu, una proyección casi internacional. Ahora creo que la tiene más internacional la sí, proyección. Sí, sí, sí. No, Paulín. No, pero hubo un tiempo. ¿Cómo ha evolucionado? Sí, sí, yo la conocí también con el grupo de humor、eh, en el que estaba y las relaciones públicas, no sé si de Sidarta. Eh, una eh, discoteca o、Papa、Sí, y y después、tal. fue también Relaciones、ah, Públicas.、Pues、yo la conocí como Susan Barry. Sí, pero ahí muy, ¿Mm? éramos muy pequeñas. Teníamos 22, sí, sí, 23 sí, sí. añitos todas. í sí sí, sí, sí, sí. Qué monas. <risa> y no tan pequeñas ya. <risa> bueno. <risa> bueno, pues si os parece, vamos, estamos a punto de, de hacer el primer paréntesis、eh, musical. Y antes, pues、eh, bueno, no, lo podría haber dicho al principio, pero me parecía más adecuado. Integrarles、eh, amablemente dentro de, de esta charla y de esta visita de, con la que nos honra Amparo. Y es hacer un recordatorio a, a dos personas, dos compañeros que nos han pues bueno, dejado, ya nos encontraremos en su momento. Uno es el, el recordado y querido y entrañable Miguel Ángel Godó, con el que hemos compartido、pues、creo, horas de atril, sala y, y un tipo, pues bueno. Fenomenal, fenomenal, el que seguro que h a r á e c h o Muchas estar... cabezaditas hemos sí, compartido cabezaditas. en los sillones. Y ahora, por fin, yo lo imagino eso: ahora podrá dar sus cabezaditas tranquilamente sin que nadie le despierte, le despierte y le diga que estás que en paz. Que ahora, Miguel Ángel, a tu, a tu rollo a tu y, bola y que descanse en paz. Y, y ahora nos despiertas tú a nosotros en la sala. Y dices,、hey, te tomas tu, tu pequeña venganza. Un abrazo muy fuerte、eh, y un recuerdo. cariñoso De parte de, pues, bueno, de toda la profesión y de este programa en particular. Y también a、um, la madre de un viejo amigo el que vivimos al filo de la navaja muchos años, mi querido Andrés Isber. Y bueno, Carlos, y compañero Carlos. nuestro también, y toda la familia. Estamos hablando evidentemente de María Isber. Yo la... tuve, trabajé con ella en un programa de televisión,、uh -huh. la conocí. Una persona fascinante. Era fascinante, era, era muy divertida, muy sí, divertida, sí, sí, sí. dentro del escen de escenario, fuera, en, en su vida sí, personal. Sí. Querida por todos, por todos los públicos. p a s a b a por televisión y desde maquillaje, vestuario,、eh, iluminadores. Sí, sí. Todo el Sonido, todo sí, el mundo、sí. la quería. Sí, sí, ¿eh? es Era... lo que, por tópico que, que parezca, pero, pero bueno, es lo que dentro de la profesión y también como, como, simplemente como personas es un claro ejemplo de a lo que uno debería, debería, parecerse. debería parecerse o sí, intentar, intentar parecerse. n ¿no? i e Maravillosamente. Yo lo、persona. escuché el otro día en un recopilatorio de, de, de declaraciones y declaraciones de los últimos años y dijo una cosa, una de las muchas cosas que decía, pero una que me dejó realmente fascinado. que... Que en la vida deberíamos intentar idealizar las realidades, o sea, dejarnos tanto de, de ambiciones y ponernos a corto, medio plazo, pues metas y llegar. Y, y, bueno,、pues、sí, eso puede estar bien, pero siempre que contaba ella, idealices las realidades, es decir, lo que tienes, dónde día, estás, el tienes, día a día,、sí. la gente que te quiere, cercana, y darle ese valor, idealizar. Todo eso diciendo, caray, sí, puedo querer esto lo más allá, pero lo que tengo es, Qué bonito. es fundamental. n o、sí. Y bueno, y con esta reflexión de, de María, bueno, también nuestro cariño más afectuoso,、eh, y recordar p、pues, u、pues、esta e s frase, n o que también vamos a intentar desde este programa, que es en definitiva intentar idealizar las realidades. Música Lots of chances before, but I'm not gonna give anymore. Don't ask me, that's how it goes. Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let Fire rushed to your head. I've heard the accusation before. And I ain't gonna take anymore, believe me. The sun in your eyes made some of the lies worse. I'm sorry.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 Avanzamos un poquito más en el unicornio hoy con Amparo Bravo. Y estábamos,、eh, bueno, acabando ya con esos inicios,、eh, y que estabas、eh, musicales, ¿no? Estábamos diciendo. Sí, empecé eso con el teatro musical, luego pues seguí、eh, en televisión, estuve una temporada de mi vida trabajando con Jesús h Ermida en Por la Mañana, en el programa de Por la Mañana. Fue el que fue el que debutaba con los programas Por la Mañana, si mal no recuerdo. Sí, hombre, yo estuve ya, ya llevaba tiempo el programa、uh -huh. de Por la Mañana. Ya.、Yeah. <risa> Y,、eh, pero vamos, lo pasé muy bien. En, en aquella época, pues hacíamos números musicales en su programa, cantaba,、sí. hacía sketches de cómica,、eh, pues dando la hora, por ejemplo.、Uh -huh. Y, y fue un año muy bonito, lo pasé muy bien.、Bueno. Aprendí mucho de Jesús Hermida porque era un,、sí. te marcaba muy de cerca,、uh -huh. hasta las medias que te tenías sí, que sí, poner. Sí, sí. <ríe> y,、uh, y fue muy gratificante conocer a, toda, a, a todas aquellas personas que conocí. Con lo cual, combinabas teatro, televisión. Sí, a la misma vez estaba en Carmen Carmen con Concha Velasco、uh -huh. haciendo esa función y. Y bueno, me dedicaba pues eso, al teatro, al musical, también grababa jingles de,、sí. de publicidad,、uh -huh. pero cantando,、sí. y hacía coros en muchos discos de diferentes artistas,、uh -huh. en fin.、Eh, pero ahí me entró la vena artística total, total, y ya, te, ya aprendí、uh -huh. a interpretar. Y, y bueno, y llegó un momento que, pues solamente con el teatro y tal. Pues quería aprender más. Este, me hablaron del doblaje y dije, ¿y esto cómo es? Yo quiero saber cómo es esto. ¿Y c o m o no eres nada curiosa? Exactamente.、Eh. Pues conocí a una persona que se llama May Márquez, que、uh -huh. estaba dentro del cine y me, me dijo, ¿tú quieres aprender esto? Te voy a llevar a un estudio.、Eh, me llevó a Tecnison, h ¿Sí? porque era muy amiga de Alfredo Cernuda, que、uh -huh. por aquel entonces trabajaba en producción sí, en、sí, Tecnison. h、sí. y, y bueno. Pues empecé a hacer pruebas.、Uh -huh. Mi primera prueba la hice con Don f e l i x acaso. Hola, qué bien, qué bien. Y me dijo: Estás muy verde, pero tú te vas a dedicar a esto. Le、uh -huh. dije: Ya, pero ¿me vas a llamar para trabajar? Dice: No. <risa> Entonces estuve, pues, lo, pues, como empezamos todos,、sí. eh, escuchando a mis compañeros,、eh, pasando muchas horas de sala、uh -huh. y empezando a hacer ambientitos y poco sí, a sí. poco hasta que. Por su revilla me dio mi primera serie、uh -huh. con un papel. Sí. Y ¿Qué, qué, ¿Qué serie? Un ¿Recuerdas? mundo diferente.、Uh -huh. El protagonista era José Luis Gil、sí. y Pilar s a n t i g o s a Uh -huh, qué bien, qué bien. Sí, ya empecé. Y luego ya, pues ya, ya todo he corrido. Luego ya empecé con otras series, otras series, otras series. Hasta que,、sí. que poco a poco. Y luego también otra vez volví a hacer imagen. Hice、uh -huh. varias series de televisión.、Sí. Hice Calle Nueva,、uh -huh. hice Los Cañete, hice con Antonio Hernández. Con, con, con José Luis, ¿no? Hacía... O、bueno, con José Luis. Es que he sido pareja.、Ah, claro. Hemos sido matrimonio en dos series. Ajá, claro, claro. Sí. En en una mi... era. Fernández y familia. Que era el, un árbitro. Que era un árbitro,、mm -hmm. efectivamente. Sí, sí, estaba sí. también Guillermo Romero,、uh -huh. nuestro compañero Guillermo Romero,、mm -hmm. que hacía de mi hermano.、Sí. Y yo hacía de mujer de José Luis.、Mm -hmm. Y luego hicimos otra que se llamaba Los Cañete,、eh, que también hacíamos de matrimonio.、Mm -hmm. Que ahí estaba Gaby también, ¿puede ser?、Mm -hmm. Gaby Jiménez. No. no. En Los Cañete intervinieron varias personas. Intervino、yeah. Paco Hernández,、sí. intervino Gaby Begoña Hernando, también、mm -hmm. estuvo. Eh, en fin, varios invitados. Ya, ya, ya. Ahora mismo no recuerdo todos. Lo ¿Y, me... ¿Y esas series aún las están emitiendo en, en, en la plataforma? Pues la los、PDT? Cañete, no lo sé, pero Fernández y Familia no hace mucho que la repusieron.、Ah, y Y Calle Nueva hace, hace también.、Poco. En Calle Nueva estuve también muchísimo tiempo y también、mm -hmm. la repusieron hace poco. Y luego, pues bueno, intervenciones en El Comisario, sí, en, sí, sí, en, sí. En, en muchas、mm. series así que he tenido. Sí, sí. Pero luego ya fue donde más trabajo, más. En, es e l doblaje. Sí, que eso es un poquito arma de doble filo, ¿no? Es que te absorbe. Eh, claro, eh, no es arma de doble filo. Yo, esto hay gente que me quiere matar, pero al final uno lo, lo asume y tampoco me preocupa, ¿no?、Eh, vale que para hacer doblaje tienes que ser actor o actriz, ¿no? Evidentemente. Pero cuando hablamos de、eh, actores, actrices de doblaje o actores, actrices simplemente, yo creo que mantenemos. Una misma profesión con muchos puntos en común, con muchos recursos, pero que cuidado. Creo que hay gente que ha empezado、eh, en doblaje y solo ha hecho doblaje. Y si hoy tú le propones hacer un papel en una serie de televisión, yo creo que en muchos casos.、Mmm, Hay gente que se tiraría atrás. Quiero decir, Hombre, indudablemente son técnicas completamente claro, diferentes. Claro. Porque en imagen todos sabemos que tienes que vivir el papel que, el、uh -huh. papel que estás interpretando desde sí, el sí. movimiento de tus manos, y tener, tu cara,、claro. tus ojos y tu comportamiento corporal sí, sí, y el、sí. doblaje. Eso no nos claro, hace falta. Y tener tu, tu zona cómoda de tener el, tu guión aprendido. Eh, de、eh, las cámaras, las luces, dónde claro, tienes que colocarte, técnica, qué pasa y todo eso lo tienes que aprender también. n ¿no? También o Y yo, de verdad, pondría la mano. O sea, con esto lo que quiero decir no lo estoy criticando, estoy diciendo que cuando a veces hablamos de actores, simplemente hablamos de la unión de actores y hablamos de actores que los llevas a una sala de doblaje y a lo mejor pues hoy han hecho incluso protagonistas en series de televisión como imagen, pero en una sala de doblaje se caen. Pero no porque sean malos, sino porque desconocen la, la, técnica. la técnica, el protocolo, lo que hay que hacer. Y o creo que al contrario, igual. Tenemos muchas compañeras y compañeros que solo han h han entrado c h h o a e n en doblaje y solo han hecho doblaje y que si los llevases a un plato、no、de televisión. No,、pues、sabrían, no sabrían hacerlo. No sabrían, porque no sabrían sentarse en un sitio o ir andando、claro. hasta una marca que te ponen en el、mm, suelo. Sí, y d e c i i r tu texto con toda la naturalidad,、exacto. interpretando tu personaje.、Exacto. Saber <risa> que si hay cables no tienes que caminar por ahí encima. Claro, no, saber dónde tienes que mirar. Eh, en fin, son millones sí, sí, de cosas、sí. sin irte de tu claro, personaje claro. y estar interpretando el, el personaje、mm. que estés interpretando、mm. en ese momento. Pues eso yo pienso que a ratos libres, a veces, cuando, cuando entramos en las disquisiciones, estas de、si、los, los de la Unión de Actores que se、si、miran a los de doblaje como un tipo、no, de p e r s o e a j e yo creo que es una cosa mejor, equivocada. Yo creo、claro, que cuando ¿no? empecé siendo actriz y me interesó el doblaje, lo que a mí siempre me decían es que、eh, esta persona, May Marques, que te digo, siempre、mm. me decía: un actor tiene la u d i e n a obligación De dominar el micrófono、claro. para poder doblarse a sí mismo cuando claro, hace claro, una película.、Claro. Uh -huh. Porque no puede ser que tú hagas una película y tenga que venir un actor de doblaje、claro. a doblarte porque no se te entiende hablando. Sí, sí, sí, Igual sí. que aprendes a declamar y aprendes a vocalizar para sí, trabajar sí. en teatro、uh -huh. o trabajar en televisión,、claro. tienes que aprender a llegar a una sala de doblaje y doblarte a ti mismo. Por eso me interesó el doblaje. Claro, Solo claro. que al entrar en doblaje descubrí、uh -huh. que también es muy bonito interpretar、claro. a gente que ha hecho un trabajo en otro país. País, sí, en otro sí, idioma, sí. y tú poder transportar todo eso que han hecho ahí,、uh -huh. todo ese sentimiento y ese trabajo personal que ha hecho una actriz, y tú tienes que ponerla en otro idioma, poder hacerlo. Si tú ya eres actriz,、uh -huh. transformarte en esa actriz y ver、claro. lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho esa persona,、uh -huh. eso indudablemente、eh, te facilita. Meterte en el sí, pellejo sí, sí, de Sanfil,、sí, sí. sí, sí. a, a diferencia de las personas que han entrado a doblaje sin hacer el trabajo Nada, de actor claro, con este trabajo.、Claro. Ese, es, es, es algo que se pierde、claro, e l cómo ha trabajado、sí. la actriz original、uh -huh. su papel. Sí, sí, sí, sí, que yo pienso que en definitiva son. Tenemos en, la, en, en los dos campos de una misma profesión. Cada uno una caja de herramientas y es añadirle a esa caja de herramientas otra herramienta muy útil para llegado el caso. Llegado el caso, como tú apuntabas, doblarte a ti mismo o、lo、llegado、supuesto. el caso, pues doblar un personaje o poder compaginarlo. Lo que pasa es que después, cuando estás con la inquietud, como, como tú por lo que dices, d evidentemente, que e pues tú que puedes salir algo de televisión, de, de cine, de teatro. Eh, Por supuesto, me encanta.、Además. Claro, pero ese, ese arma de doble filo de que si en doblaje estás de repente en una serie o dos series y, y te surge algo, y,、pues、ponte que, y dices, oye, pues me tengo que ir a rodar un mes a, a Vigo. Y de repente n o、no, el... de hecho me pasó. Tuve una temporada que hice Calle Nueva, que fue mucho tiempo de rodaje y tuve ¿Sí? que dejar de hacer doblaje.、Uh -huh. Para volver a trabajar en doblaje, otra vez.、Eh, tienes que empezar casi, este, casi. Chicos, estoy aquí otra vez, sí, sí, por sí, favor, sí. contad conmigo. Sí, sí. Entonces vuelves a tardar un tiempo en introducirte、claro. porque es un trabajo muy absurdo. l a r o y de tener que elegir, yo, lo que te decía antes, si estás en dos series y tienes que irte pues, a trabajar fuera. Eh, dejas colgada la serie, claro, la desorganizar... es una faena. Sí, es una、sí. faena. Aquí... Por eso te absorbe de esta manera el doblaje y、claro. vas dejando de hacer imagen porque. Efectivamente, aparte que el mundo de la imagen, pues somos muchísimos actores en este、mm -hmm. momento, en este país. Sí, hay sí, actores sí. muy buenos y hay no demasiadas producciones para poder、eh, trabajar, con lo cual no puedes abandonar el doblaje porque es también lo que te da de comer.、Mm, claro. Y yo, como actriz, quiero trabajar、mm, en todo lo que pueda sí, sí. porque me gusta. Para eso están, los tendremos, creo, dentro de un par de semanas, que debutan, d e bueno, t a n b u pues tocamos aquí en el doblaje, pues todas las, un poco las secciones y todos los que conformamos el equipo. Al doblar una película,、Ajá. tendremos aquí a l g u n o s personajes de los departamentos de producción que nos aclararán <risas> ...que nos a、eh, ciertas l a a r r á n c cosas, como cuando se les planteen、eh, temas como este. e o ¿no? pues pues、le p u e t s a r o a los o o l e s e oñista se va y ¿qué hago? ¿Se lo organizo?、Eh, bueno, hay que decir que los buenos te lo organizan y puedes acabar yendo a Vigo, a hacer lo tuyo y, y volver. Los malos, pues tiran por la calle del medio, ¿no?、Sí. De, ah, pues vamos a sustituirla y no la llames nunca más. Exactamente. De, bueno, pues tú te lo pierdes. Hay que luchar con todo. <ríe> sí, sí, sí, sí. Y en, en personajes que no quiero que se me escape porque está ahorita después se nos, se nos pasa súper rápido. Eh. Yo te recuerdo, y para que los oyentes recuerden, en, en una En una película Bueno, muy curiosa e inquietante, como es Natural Born Killers, Asesinos Natos,、sí. con, con una actriz,、eh, ¿cómo la definiría? Super pirada. Sí, sí, sí. sí. Con el es, tiempo hemos visto sí, que está súper、sí. pirada, pero es que me asemejo mucho a ella. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Yo también canto, tengo un grupo. Sí, y... pero ella está, está haciendo la, la, la curva esa que hiciste tú al revés, porque ella ahora ha ido a la canción. Sí, ¿no? De, sí. sí, sí. Es que、verdad. es Juliette、Lewis、Luis. s in... Y bueno, y particular ese trabajo en concreto en esa, en esa película, ¿no? Aquel trabajo fue. Bueno, esa película la dirigió Oliver Stone. Sí. Y、mmm, mandó a su ayudante de dirección a, a, a vigilar que el、sí. doblaje se hiciera lo más fiel al original.、Uh -huh. Entonces fue una película que se hizo en muchas jornadas. Y el trabajo fue meterme absolutamente sí, en el sí, pellejo sí, sí. de Juliette l e w i s、sí, sí. Y yo me convertí en Juliette l e w i s en el doblaje de esa película. Corriendo ese riesgo de meterse dentro de ese p e r o disfruté ese... muchísimo, sí, claro, claro. porque la película. La película.、Um, Uff. Porque además. Era fuerte. Con, sin, con poquitas bandas, ¿verdad? Con, con prácticamente todos o protagonistas en, sí, en, sí, sí, en sí, la sí, sala. Sí. Yo estaba con José Luis Gil, ¿Sí? que es el que interpretaba a b u t y Harrelson.、Uh -huh. Y, Luisito, y Reina Luisito Reina se quedó que sin p o d Bueno, claro, es que daban un, yo, Tuvo que gritar sí, muchísimo sí, sí, y sí, se sí, quedó sí, afónico. Sí, y, sí. y disfruté muchísimo y las, las acotaciones que. Que iba dando también el ayudante de dirección. Claro, que eso t i e n e mala fama, ¿no? Porque muchas veces, y yo el primero, sí, pero, a y u d a n t e de dirección supervisores los ponemos a parir, pero cuidado. Pero vamos a hay ver, excepciones. El señor hay que excepciones. ha rodado sí, la sí, película sí. y、mm -hmm. que ha estado al lado de Oliver Stone、que、sabe sí, perfectamente、sí. cómo son los personajes. Ayudó sí, sí, mucho sí. al director de doblaje,、mm -hmm. en este caso que fue、eh, Guti. Guti.、Mm -hmm. eh, Estuvo con él, estuvieron muy cerca y los dos. Y, o sea, no es lo mismo tener un supervisor que ha entrado en esta profesión porque es,、sí. tiene una carrera e Ese entra, supervisor que tú estás en el atril y va dando vueltas、eh, a tu alrededor y no, te mira en silencio y claro, no sabes qué, qué está eso pasando. Eso no es. Una、mm. cosa es un director de una película original y otra sí, cosa sí, es sí. un supervisor que trabaja para una empresa y que en realidad de doblaje、mm. o de actores no sí, sabe sí, sí. mucho. Sí, sí, sí. ¿Te puedes...、mm. hay, hay ejemplos. Más de los segundos que, que de los primeros. Pero bueno, hay que, los primeros son un valor en alza.、Eh, vamos con nuestro segundo e s、mm, la r i n i t i s alérgica.、Eh, <risa> pierdo la voz y la recupero. Milagroso. Sí, sí, sí. Así que vamos ahora con nuestro segundo paréntesis musical que me parece que es de un tipo que me contaste, que fuiste a un concierto y que no estuvo nada mal. ¡Mi! <risa> Misses you. We got a thing that's going on. Both I know that it's wrong, but it's much too strong just to let it go now. We meet every day at the same cafe. 6 30, and who no n o w s She'll be there. Holding hands and making all kinds of plans. While the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, You got a thing that's going on well, We both know that it's wrong But it's much too strong Just to let it go now n o We've w got to be extra careful that we don't lift our hopes up too high. Cause she's got her own obligation, and so, and so do w to Believe in, but I t hurt so s much, hurt so s much inside. And I should go and I'll go, my bottom, o o r r w we'll meet at the same place. This is Joe. De las flores en el unicornio <risa> con, el, con nevadas de, de un molestísimo polen. Pero bueno, ¿queremos abeja maya? Pues es lo que hay.、Eh, nosotros no tenemos a la abeja maya, pero tenemos a Amparo Bravo. ¡Ole! Y bueno, ¿qué tal,、eh, Mr. m i c h a e l b u b l e Bueno,、eh, a mí es que, eh, eh, o sea, ese artista me, me apasiona. Sí, sí, sí. Es la palabra, me apasiona. Nos dejó huérfanos,、eh, crooners como Sinatra, bueno, Dean Martin, r a t Pack, pero Tony Bennett, Tony Bennett, el tío con、Joder. 85 años. Qué bárbaro. Aún sigue, aún sigue ahí en la, en la brecha, pero bueno, este tipo que es jovencito, ¿no? Vamos, jovencito. Sí, hombre, no sé qué edad、eh, tendrá. Casi Yo, 30 a lo mejor. Supongo, estuve en el、poquitos. concierto que dio en Madrid en el p a r a c i e de l o s Deportes y descubrí que no solamente c a n t a Bien, sino que es completísimo. Es un showman, cuenta chistes, habla con el público, baja, sí, baja sí, del sí. escenario, se mezcla con. Bueno,、uh -huh. increíble. Sí, Muy sí. bueno, os lo recomiendo. Bueno, pues dejamos a Michael y seguimos con j u l i e t Luis.、Vale. Eh, también después otra película en e la el que ella hacía otro、mm, inquietante papel. Con, con deficiencia. Sí, era una, una chica. ¿Mental o, sí, o de, autista?、Eh, no, no era autista, era.、Eh, ¿Cómo se llaman estos? Que,、eh, que tenía una deficiencia, entonces era como mucho más pequeña de su edad y、uh -huh. no podía hablar, hablar bien, pero bien. era inteligente, pero、ah. claro, su madre la hiperprotegía,、sí. y ese trabajo también fue dificilísimo. Lo dirigió Cecilia,、sí. nuestra compañera, y. y Tenía que poner v o z d e subnormal.、Uh -huh. O sea, era muy difícil. Fue un trabajo muy difícil. Sí, que ahí quiero bueno, darte desde aquí mi, mi, mi, mi, mi admiración total porque tener, no especializarse, pero tener ese, esa habilidad, que yo pienso que además del talento, evidentemente. El bagaje del que nos estabas hablando también、eh, tiene que ver en. Tiene、eh, mucho que ver esa posibilidad, ¿no? Papeles como el de, el de Asesinos Natos, el de este que estamos comentando ahora. Bajo mi punto de vista, otros papeles que dices, oye, ¿quién podría、eh, hacer esto en, en Madrid, por ejemplo? Tiramos de, de producción y tiras y, a, y tienes, pues. Pues opciones, ¿no? Donde dices, mira, a ver si puede、eh, Fulanita, Menganita o tal. Y sabes que、pues、tienes un abanico de tres, cuatro, cinco compañeras que dices, bueno, oye, pues la que pueda, sabes que vas a ir un poco sobreseguro y va a quedar bien el papel, ¿no? Pero esos, amiga mía, no、Como、tienes、miras. esas opciones. Tienes la opción de Amparo Bravo o de Amparo Bravo. Y、entonces, p u e si s no puede Amparo Bravo, <ríe>、eh, hay que esperar a que pueda Amparo Bravo. Y si está、eh, en Vigo grabando una serie, hay que esperar. Y, y bueno, Ojalá, y eso está、sí. fenomenal. Hablando de esos papeles, ahora que dices, te voy a recordar uno que no sé si lo habrás visto. Hubo una película que se llamaba Boys Don't Cry, que a Hilary、sí, Swan sí, le dieron sí, el Oscar sí, a la mejor、sí. actriz por esa、uh -huh. película. Que también me pasó lo mismo, ¿no? Era una película muy difícil. Era una mujer que era un hombre. Doblabas a Hilar y Swan. Y yo doblaba a、ah, Hilar y Swan bien, haciendo.、Bien. Y en esa película ella hacía un hombre, e Sí, ¿no? Entonces, sí, sí. Tenía que ser una mujer、uh -huh. que pareciera un claro, hombre, porque、claro. ella era un hombre. Claro, claro. Y también disfrutamos muchísimo、ah, haciendo y, esa película. Y, y que eso、película. está muy bien porque e n、no、doblaje a veces,、eh, esos recursos. Metemos la pata.、Eh, yo recuerdo, hay una actriz linda, Linda h a n me parece que es esta actriz、eh, chiquitita, de, que había estado en, en el año、sí. que vivimos peligrosamente, creo. Una bajita que suma así、sí, mucho ya.、Sí. y ya. Y hubo una película donde ella pues pues bueno, pues hacía un papel que, que podía parecer un, un tío por el, por el papel que, que hacía, ¿no? Y en doblaje le pusieron voz de tío. Y eso de, dices, ahí, ahí metemos la pata,、pues、hay que tener sí, un poco de voz. Porque esa t i tiene una voz y, y es una、cuidado. mujer. Claro, lo Entonces, otra cosa hay que tenemos que h a y q u e buscar、imagen. una voz que sea de mujer.、Claro. con... Y ahí, un... pues si、sí, hay que ser fiel en la medida de lo posible al original, ahí、Yo、tenemos que entonar un mea culpa. Eso que hay que ser fiel、mm. en, en la medida de Y después, que... bueno, y, y, y eso te deriva también en personajes con acentos y más particularidades, como por ejemplo. Eh, en en l i g h t u n i que hemos trabajado juntos en、pues, eh, Mientené,、eh, a, a una con deficiencia auditiva, ¿no? exacto, una, una sorda. Exacto, y, una sorda. Y, y nosotros el otro día hablábamos con Perucho, Perucho y yo somos los presidentes, fundadores del club de admiradores de Rafael Calvo, que tiene esa, <risa> pues, bueno, esa pequeña deficiencia en uno de los oídos,、uh -huh. pero que el tío consideramos que tiene tal intuición, tal talento, tal veteranía, que, que nos admiramos porque. Emite tonos que nosotros con Perucho intentamos imitarlos, y si no tienes, si no te tapas los oídos, que te escuchas tú solo claro, desde dentro. dentro, es muy difícil dar esos tonos naturales. ¿no? Entonces, esos personajes, el de Light to Me, por ejemplo,、huh. que diste con un recurso que es como nasal.、Eh, sí, porque, claro. Imitar el sonido que puede hacer una persona que no se oye su propia voz、uh -huh. ni sabe es intentar buscar de n tu interior lo que se te mueve cuando tienes sonido. Entonces, claro, es. es bueno, es que no soy capaz de, sí, de hacerlo sí, sí, sin sí. ver la imagen sí, y, sí, y escucharla、sí. a ella, ¿no? Pero son. Sí, sí, que con la imagen, pero ves y con, y, y, y con la imagen de la actriz, de la actriz ves que, hay, que, que se acopla todo estupendamente. Acopla. Exacto. Sí, pero no te creas que lo paso bien, ¿eh? Me cuesta un horror. Me, me cuesta un horror y siempre que lo, que lo hago, al final digo, Dios mío, ¿cómo lo habré hecho bien? Sí, claro. i、eh... esto será fiel, es un poco duro. Porque uno no está tan cómodo y enseguida, bueno, hablando de comodidad, ahora vamos a visitar un, un balneario. Eh, uno no está tan cómodo como a veces lo hemos comentado cuando de repente ves que el mercado, clientes o la secta del ratón,、eh, eh, perdón, de Disney, eh, pues, eh, pues está、mm, reclamando unas actuaciones,、eh, si no lineales, estándares, con unos tonos. Iguales, con unas risas iguales, o sea, con unos llantos、sí. iguales, unos y de repente susurros, claro, una forma interpretar de, de repente, Pues uno cae y en la cuenta y dice: Debería yo ir por ahí. Y a lo mejor me convocarían más, o sea, a lo mejor, no, no, no sé, es posible, pero desde luego no disfrutas para nada. No. Ya no puedes decir estoy disfrutando con mi trabajo, ¿no? eh, estará disfrutando el cliente con esta estupidez que me está haciendo hacer. Ya, y y es, eso es, es distinto. Es disti pero es que además eso no es real. Bueno, sí es verdad que hay muchas series americanas que están todas en la misma línea. Los actores sí, hablan todos igual. Hay una escuela que ha tenido esa tendencia al, al llamado naturalismo,、sí. que se ha convertido todo en una monotonía que en La vida real no existe.、Claro. En la vida real hay、uh -huh. gente de todo tipo, con todo tipo sí, de voz sí, sí. y con todo tipo de forma de hablar. Pero que ahí acabas, para, para poner broche a esto, acabas en lo de siempre. O sea que si, si todas tus. Referencias emocionales e interpretativas se limitan a una sala de doblaje, a lo que hiciste en la sala de doblaje ayer, el mes pasado, pues acaba todo siendo un círculo vicioso,、okay. un loop que se va repitiendo y、sí. es todo lo mismo. Pero lo que no es lo mismo es surge aquí delante mío el balneario de las palabras. Eh, delante de mí, perdón, perdón, delante de mí. Bien, mío, me te has dado cuenta. La música te ha relajado. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Manolo, que me he enrollado mucho y tenemos que hacer un al trotecito ligero. Pues si quieres, ya sabes, para empezar, topa nada. Muy bien, pues、sí. muchas gracias por tu sección. Vamos a pasar directamente. <risa> tú s i g u e tú s i g u e Vamos ahí, vamos ahí. ¿Qué tenemos en el, bueno, el tablón de anuncios? Me parece muy bien todo lo que tenemos.、Eh, exacto. A mí también me parece n muy bien.、Vale. Eh, hoy vamos a empezar con la sala de consultas en ¿Sí? el Facebook.、Uh -huh. David García Dumont、uh -huh. nos ha dicho que él, por ser andaluz, se、sí、habla mal. Él habla el andaluz y hablará muy bien. Toda persona que tiene su idioma materno, todo el mundo lo habla bien, tal y、sí. como contesté. Con, con estas correcciones y este、mm, relajo de pronunciación,、eh, pues tenemos, eh, conocemos evidentemente a María Teresa Campos. A、uh -huh. Carlos Herrera,、uh -huh. eh, José Luis Salas, el Salas que estuvo、uh -huh. con nosotros colaborando, y es gente que, pues, en su rutina normal, tiene su acento andaluz、uh -huh. en este caso, pero después en medios públicos parece que tienen,、mm, bueno, ponen un chip de, de, de corregir pronunciación. A veces, cuando se ponen un poquito más coloquiales, le sale el, el andaluz,、uh -huh. pero bueno, pero que tienen esa distinción, ¿no? Y, y no es que en el medio público、mm, no hablen con acento andaluz. Porque se considere que hablar con acento andaluz esté mal, ni mucho menos. Yo creo que pero, no se debe considerar que es mal. Claro, lo que tú planteas p、pues, u es es la, la opción, ¿no? De, Exacto. De, de, cuando se habla en público o en un medio. Y tú puedes hablar con tu acento andaluz si quieres, pero bueno, ya un profesional, un locutor, yo creo que debería un poco tender a lo que es el registro culto. Pero bueno, si tienes una serie de rasgos de tu de nacimiento, puedes seguir u t i l i z á n d o l o Correcto, continuamos, Pisa. Venga, <risa> vamos para adelante. <risa> Pues en la sala de reju rejuvenecimiento tenemos una palabra que es aba, que podía r ser sustitutiva de cuidado. Pero estos son los de chiquitita. Exacto, aba. <risa> y hace poco teníamos el verbo abarse o abate, que era quítate. Así que aba, abate es cuidado, quítate que mancho.、Nah. <risa> bueno, aba, abate. Para dar variedad, una cosa que decías tú de la igualación de todo, no solamente de acentos y de cosas de estas, sino en palabras hay mucha igualdad. La gente no se atreve a usar nuevas palabras o a buscar nuevas palabras. Pues aba, abate. ¿Qué pasó?、Uh -huh. Ah, muy bien, muy bien.、Eh, y en problemas de, de, de, de. Un problema que surge en doblaje, Manolo, en,、uh -huh. en pedimos solución.、Uh -huh. Cuando es el tema de, de, de ignorar. Ajá. Sí, el problema es el siguiente. para q u Esto e además es un ejemplo de cómo los medios, el doblaje y los locutores de televisión influyen en el lenguaje. Hasta la edición v i g é s i m o primera, la de、uh -huh. 1992、sí. del DRAE, el verbo ignorar solamente significaba no saber algo o no tener noticia de ello. Uh -huh. Uh -huh. Y en la, en la siguiente edición, en la v i g é s i m o segunda,、eh, ha pasado. Tiene una nueva acepción que es no hacer caso de algo o de alguien. Y eso es por el doblaje, porque han traducido el ignore inglés ¿Sí? por ignórale, o ignóralo, o ignórala. El、mm. ale, lo ya lo estudiaremos otro vale, día. Vale. Y simplemente con haber dicho tú, ni caso, o、mm. no hagas caso. Cabe perfectamente para los ajustadores ¿eh? y no se tendría que haber llegado a esta segunda acepción que、mm. y a、vale. h a admitido la academia. Para que se vea cómo influye. Porque ignorar, en el fondo, es no saber una cosa.、Vale. No pues... hacer caso a una persona es. No hacer caso. Exacto, gracias,、sí. Amparo. No. Tom tomamos nota. Tomamos nota. Y oye, y la sección que a mí me encanta, a ver si en postproducción le ponen la, la fanfarria、uh -huh. que, que, que precisa: que es s piense lo que dice, lo que escucha, lo que lee y lo que escribe. Muy bien, vamos a esa, a esa sala tan larga. Bueno,、eh, es y, lo que hay. Y vamos con la palabra.、Ah, vale. Una palabra que hemos sacado aquí por otro motivo, que es la palabra escenario. Por lo famoso el escenario del crimen, la escena del crimen. No, s e r á siempre como, el escenario.、Uh -huh. Pero bueno, aquí es.、Eh, por traducciones también、eh, se utiliza demasiado. Y podemos utilizar como sinónimos situación, circunstancia, eventualidad, momento. Con t r i n g e n c i a Contingencia,、mm. ya incluso das ahí que, otra, otra、sí. característica más, que es algo pasajero.、Sí. No solamente estás diciendo que eso es una circunstancia, en vez de escenario. En este escenario sí, sí. no, pues con estas circunstancias, en esta situación.、Claro. Así no te quedas en la vanilocuencia. Yo es que escenario siempre he interpretado que era el escenario del teatro. Ya, pero bueno, y、sí, el escenario de la vida, si、sí, la palabra escenario es muy rica, sí, sí. es lo que tiene, pero para no repetirla tanto, pues.、Claro. Ir utilizando otras palabras, por dar esa variedad y, y no ser todo tan igual. Y por cierto, Amparo le quiero felicitar porque he visto que dice sketches.、Mm, Eso、sí. es otro tema, el plural, que ya hablaremos de él. En vez de decir sketch, sketches. Claro, las palabras que terminan en consonante habrá que hacerles el plural en es.、Digo、porque、yo. nadie ¿Sí? dice amanecers、sí. ¿no? ni c a m i ó n Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, y 15 segundos para cerrar. Eh, para cerrar, tenemos. 15 segundos. 15 segundos. El otro día oí partido no apto para, para menores, cuando tendría que ser partido no apto para cardíacos. Confunden a、bueno. veces los dos términos de la comparación.、Bueno. Igual que oí que del cerdo se aprovechan hasta los andares, cuando del cerdo me gustan hasta los andares.、Mm, bueno, pues a mí también. De este balneario me gustan hasta los hablares. Con nuestros patrocinadores.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 Buenas noches, ¿eres tú? Sí, eres tú, Domin, en esta nube de polen de en、tampoco. este principio de mayo. <risa> un poquito complicado, sí. Sí, sí, sí, está nevando polen directamente. Buenas noches, Pache. Pero bueno, que caiga, que caiga todo, pero que caiga y pero que no nos caiga en la copita. En la copita. En la copita. No, ya, no, ya no buscaremos un paragüitas. Muy bien. Una sombrillita y... tapadito. Muy bien. Bueno, ¿y cómo, cómo arrancamos esta primavera? Pero、pues、la, no esta primavera, este mayo, este mayo de、vamos. las flores. Pues un poquito floreado. Sí, Ahora、sí, estamos、sí. un poquito floreados.、Sí, sí. Fíjate, vamos a hacer un cóctel hoy, un poquito. También va a ser un cóctel, vamos a seguir la línea del relajante para, para entrar bien en la primavera. Muy bien. Y vamos a hacer un rosé. Ah, un rosé. Un rosé.、Mm, un rosé.、Uh -huh. vamos a hacer en vaso mezclador. vamos a echar. Vamos a llenar de hielo, vamos a enfriar bien el vaso mezclador, muy importante, con una cucharilla alta. Se, se enfría muy bien el, el vaso. m e z c l a d o Removiendo r el hielo. El hielo、uh -huh. Se queda enfrío. Lo que queda del, del hielo se escurre, se、sí. escurre, se tira. Y le vamos a echar、eh, media copita de v e r m ú s e c o、uh -huh. Una tercera parte de, de Kirsch. Kirsch es un licor de cerezas. Sí. Es Como un aguardiente, es u n e s un aguardiente de queso. Sí,、cerezas. sí, sí, he probado. probado. Queso, el le, queso. Le, le,、eh, suele venir muchas veces en las f o n d i s de queso. En la s f o n d i s de queso. v i En el e toquecín sí, de, de Kirsch, ¿no? De Kirsch.、Uh -huh. O hay veces que v i e n e las cerezas v i en e en n Kirsch. Ya. O en marrasquino.、Uh -huh. Y luego le vamos, a, le vamos a añadir una cucharadita de jarabe de fresa. d e j a r a de frescar para truzarle y darle el tono rosita. Sí,、dale、sí, el sí. Tono sí el tono rosé. Lo、eh, vamos a mover muy bien el, en el vaso mezclador y lo vamos a servir en copa cóctel.、Uh -huh. eh, la vamos a enfriar debidamente, como venimos haciendo de, de costumbre. Vamos a enfriar la copa previamente y lo vamos a servir el, del vaso mezclador a la, a la copa. Y lo, vamos, lo podemos decorar, pues mira, lo podemos poner. Una fresita.、Uh -huh. ¿Ahí, Ahí el en el borde? Lo que es en el borde. Y, y, y podemos bordear también la copa de, de, de, de, de, del jarabe de fresa. Con、uh -huh. un poquito de azúcar.、Uh -huh. ah, se le bordea. Muy buena, muy buena, muy e n t o n c e s se le queda ese topa para que vaya todo ...todo c o m p a s a d o del de, de, de, de, tono de color,、uh -huh. de color. Por eso se llama rosé. Ya, ya, ya. Y eso, claro, en lo que hablamos en hacer la... el cóctel light. Aquí lo tenemos un poco complicadete, ¿no?、Con、sí, porque el, tiene dos bases, dos bases de alcoholes. Pero si es... le queremos hacer, por ejemplo, podemos hacer pues, con el mismo jarabe de, de, de fresa,、eh, le podemos añadir un、eh, poquito zumo de limón, zumo、mm. de limón porque el zumo de piña se quedaría muy, como muy empalagoso, dulzón. muy dulzón,、mm, demasiado sí, dulzón. Sí. Y, y se le podría echar un poquito de jarabe de, de, de plátano, le vendría, bien.、No. le vendría bien. Un poquito de jarabe de, de plátano, de fresa para darle el toquecito del de, de, de de, de color. Y ya está, ya tenemos ahí bueno, el,、vale、el coste、eso. y d e c i m a un costecito relajante. Relajante, Porque, fresquito. Sí, fresquito. Mm, su puntito dulce. Su u p No t t i dulce, no tiene que estar demasiado dulce, porque、mm -hmm. eh, si、la verdad es que luego el cóctel dulce, muy dulzón,、sí. empalaga mucho, sobre todo los de alcohol.、Mm -hmm. eh, para los sin alcohol, sí que, sí que pega más,、mm -hmm. eh, que sea más dulcito, q u e son más refrescantes. Pero si le, si le matas mucho, metes mucho dulzón al cóctel, como que le, le, le rompes. l le、no, no, Enmascara rompes. mucho el dulzón, el azúcar, enmascara mucho los, los, los, los sabores. Por ejemplo, en este caso del v e r m o u de, t o del、mm. q u i s e Bueno, pues entonces vamos, en cuanto venga recién llegado del vaso mezclador a la copa cóctel, ya fresquita. Ya fresquita debidamente. Sota Caballo Rey. rey. Tres rey. traguitos. Tres adultos, que y... no nos caiga el polen. El polen. Que no coja <ríe> temperatura ambiente. Exactamente. Y, y bueno, yo creo que relajados, pues da para、sí. pedirse otro tranquilamente. Sí, va es un coste que e n t r a también. Que la verdad que te. te... El segundo te va a sentar mejor. n、no. a Porque el primero le vas a degustar, pero el segundo le vas a saborear. Muy bien. Pues vamos a rematar el programa.、Eh, nos tomamos el primero tranquilamente. Y a nuestros oyentes nos encontraréis en la terracita con nuestro Rosé. Nuestro、no、Rosé. Y.、Mmm, nada. Nos queda. Un minuto escaso. Ya sé que está mal, Manolo, pero. Es un Será un minuto、minutito. de 58 segundos. Eh, <risa> Amparo. Eh. Ahora, bueno, estamos trabajando en banda.、Eh, hay cierta añoranza por cuando trabajábamos en El a t r é t i c o a h e r t a no, hay total añoranza <ríe> total de trabajar como actores, todos、mm -hmm. dándonos la réplica. y... Sí. Pero bueno, los distinto, tiempos van cambiando. l o t i e o s con coreografía、todo. cambian, cambian. Y espérate que cuando llegue el sistema karaoke que tienen en Francia, en fin, pero esa es, esa es otra historia a la que, a la que ya llegaremos. Muchísimas gracias, Amparo, por este paseito hasta la ciudad de la cerámica. Gracias a ti, ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo. Qué bien, muchísimas gracias. Esperamos, seguro que te veremos otra vez por aquí. Si no antes, cuando pasado el verano vamos a hacer un eventito de una entrega de premios eluminados. i quieres, cuenta conmigo. Muy bien, y, y centraremos、eh, el mundo del doblaje en la ciudad de la cerámica, por comparación de artesanías. Un besazo, Amparo, muchísimas gracias. Un beso para los oyentes. Manolo. Un abrazote y.、Mm, abri, bueno, abriremos el paraguas para que no nos caiga el polen y nos vamos a la sastrería a ver al tío Domen. A ver qué pasa allí. Y, a espera, a ¿qué, qué、no、pasa?、Sirven. ¿Qué pasa? Alerta. Ah, David, que dice que se viene también. Ah, a, muy bien. tantear este Rosé. <risa> Perfecto. Muy bien. Pues todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara antes de su Rosé en el control de sonido y al equipo habitual del de Unicornio.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 Take a blues and make a song. You sing them out again. Song, song blue, weeping like a willow. Song, song blue, sleeping on my pillow. Funny. can Sing it with a cry in your voice. And before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Song, song, blue. Song, blue.